I could、like、not, but can c u g h t deep inside. Words are like w e r p e r s I'm s o r e that? Enrique García. Bueno, pues hoy celebramos el q u i n cumpleaños a g é s i o segundo u c m de Greg Alexander. Bueno, es un compositor de enorme éxito y para que te hagas una idea del talentazo de este personaje al que hoy felicitamos, estas son algunas de las canciones compuestas por él. ¡Atención! Sí, sí, esta canción de Santana, Game of Love, compuesta por Greg Alexander. Y está también. Modern on the dance floor. Hey, hey, hey, the dance floor. Y eso, s Felix b e x o r E incluso ha compuesto para Ronan Keating. Oh, oh, oh, oh.、So、bueno, pues él es el cantante y compositor de un grupo ficticio llamado New Radicals. Lanzó solo un disco. Se llamaba New Radicals en el 98 y que mostró como primer single el temazo You Get What You Give que te voy a poner ahora. A pesar del éxito obtenido con este único disco, Greg Alexander se dedicó a componer con enorme exitazo, ya lo puedes ver, puedes escuchar, para otros artistas como Ronan Keating, Sofielis Bextor, Enrique Iglesias, Rod Stewart, Texas, etcétera, etcétera. Y este fue su exitazo, You Get What You Give. sabes quién es g r e c Alexander y lo vas a escuchar con el corazón. Let's go.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 Contada a la perfección, mejor dicho, cantada a la perfección por el señor Smith, el líder de The Cure, todos los días en el portal esperando enamorarse. Mas, si no, n e v e r e e n t r o v a t o canciones que le cantan al amor y a la samba. En los próximos minutos aquí en Kiss bailaremos al ritmo de samba, le pondremos salsa a la tarde, sí, amigos. Y además invitaremos a. De verdad que sí lo hubiera sabido. Lo que significa la palabra en español, lo mismo no se hubiera puesto el nombre. Digi Bobo. ¡Hola, p h i l y además, Vanessa Calton. r n m u s i c n No. Así es como hacemos que las tardes sean más frescas y divertidas. Con la mejor música del mundo. Esto es b i n k i e Con Ricky García. Ya se huele el verano. de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. 「オーラ t slide、through. You can have it all, there's no price to pay Your feelings will show you the、no、way Oye, madre mía, cómo nos hemos reído, qué musicón hemos tenido. Todavía nos quedan 20 minutos, ¿eh? los más apasionantes e intrépidos, hasta llegar a las 8, 7 en Canarias. Pero hoy queríamos saber, pues como hoy es、eh, 4 de mayo, los americanos hacen un juego de palabras con el May e For Force be with you, la fuerza te acompañe.、Y、hemos pensado, mira, ¿por qué no nos pedimos a nuestros queridos oyentes que nos digan qué frase de película es su favorita? La que más nos ha marcado. ¿eh? Y nos habéis dejado muchísimas perlas, que nos hemos r e í d o mucho. Mira, vamos a irnos hasta Instagram. AnaYumiLive dice: Siendo el día de Star Wars, citaré al gran maestro Yoda que dice verdades como puños. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Muy, bien, muy bueno, muy bueno, Lola, la que más mola, dice: Bienvenidos a Las Vegas, final de Pretty Woman. Os gusta Pretty Woman, ¿eh? ¿Cuántas veces la habéis visto?、Ma? Va. No, pero de verdad, no. Ahí, es así, es así. ¿eh? <risas> Hola, Ricky, soy Isaac de Barcelona, mi Hola, Isaac. Sí, y mi frase favorita de las películas es en la película de los Gremlins, ¿Sí? cuando está el malo, que s es el estrella, e y a está el pueblo todo, todo limpia, está olvidado en el pueblo. ¿Sí? Ve al gismo, u que es el bueno, y le dice: Gismo, caca. Gismo, caca. Hola, soy Marita de Zaragoza. Hola, Marita. Mi frase de película favorita es ¿Sí? una de Airbag, peliculón. Que es esa de. El concepto. Eso es lo importante. El concepto es el concepto. ¿Eh? Esa es la cuestión. Soy Jorge de Madrid. Pues a mí me gustan mucho las películas. Y yo con mi hermano somos bastante frikis de、Ajá. frases.、Sí. Pero venga, me voy a quedar con una de Mel Gibson.、Sí. Una película que se llama Payback.、Sí. Hay un momento de la película que dice. Polis corruptos. ¿Hay alguno que no lo sea? Y es que esto se lo decimos a mi hermano, a mi otro hermano, que es policía. Adelante. Y a ver que le vemos y lo decimos, claro. Venga, un beso fuerte. Hola, me llamo Lucía, soy de Cáceres. Hola, Lucía. Y mi frase favorita de película es ¿Sí? de que lo que el viento se llevó, ¿Sí? cuando llegan a Tara. Eh, después de la guerra y está todo destruido, ¿Sí? y Escarlata está desesperada y llega el, el sirviente y le dice: Señorita Escarlata, ¿cómo vamos a ordeñar las vacas si no somos granjeros? <ríe> Qué cachondos sois, de verdad. Un aplauso para vosotros.、Nos、lo hemos pasado genial, ¿eh? Y hemos recibido mil mensajes. Gracias a todos, de verdad. Van a sonar ahora: Losing My Religion, The Ram, c h a i n the Love, The Subcell y A Thousand Miles de Vanessa Carton. ¡Wow! Esto es. <música> Way, making a way through the crowd. a n d I need you, a n d I miss you, And now. i need you And i miss you、And、Now i l Enrique García. 9 minutos y las 8, las 7 en Canarias. ¿Me dejas que te haga una recomendación que seguro, seguro, seguro te va a encantar? s i e s Y es que Turismo de Tenerife te presenta la gira Kiss FM 20 aniversario Mecano Experience. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? vas a poder revivir las canciones más legendarias de Mecano con una puesta en escena espectacular. Cantantes, bailarines, músicos tocando en directo. En fin, un show increíble con las canciones de Mecano en nuevas versiones. Puedes v e r el espectáculo en tu ciudad. El calendario y las entradas están en la venta en KissFM.es y en MecanoExperience.com. KissFM, 20 años con la mejor música. Patrocina Ibudol de Ken Pharma. Y ahora sí, amigos, llega el momento de teletransportarse. Y lo hacemos hasta la ciudad del Paseo de la Castellana, de la Milla de Oro, del Museo del Prado. Sí, el premio hoy es para nuestra amiga Amy. Buenas tardes, soy Amy de Madrid. Una frase que me marca mucho es de la película de Disney Blancanieves que dice: Un día encantador, mi príncipe vendrá. Pero de momento nunca ha venido ningún príncipe, todo lo que. He tenido de parejas, han sido sapos. <risa> mañana regreso, cuando sean las 5 o las 4 en Canarias, aquí en tu radio favorita. Ya sabes, XFM, el show de la tarde. Y ahora, eso sí, te quedas con la mejor música del mundo, la de XFM. ¡Hasta mañana!